Sabes de que tengo ganas de perderme en esta noche y entregarme a tu cariño Sabes de que tengo ganas de dormir desde este viernes y despertar en domingo Sabes de que tengo ganas que el sol salga de noche del amor hacer derroche hasta hacerte enloquecer de adorarte sin medida aunque después de estos días pasen dos o tres semanas sin mirarnos otra vez no me niegues Lo que pido Quiero estar sola contigo Disfrutando tu cariño Sacríficate conmigo Sabes de que tengo ganas de que el sol salga de noche, del amor hacer derroche, hasta hacerte enloquecer, de adorarte sin medida. Que después de estos días, pasen dos o tres semanas, sin mirarnos otra vez, sabes que... Que tengo ganas